Todos los días hay un programa de los abuelos de aquí Que se llama Vivencia de la Tercera Edad Ellos arrancan de 9 a 8 Enrique Samarino Y hoy tenemos un gran programa Radio Universidad La radio de la Universidad Pública de Daniel Tiber, Carlos Rottenberg grandes luminarias como Errol Flynn. Por <risa> <risa> okay. una ciudad mejor una realización nacional no quiere esto no quiere que la paz Y aquí para hemos llegado a la mitad de la semana buenas noches dos programas al mismo tiempo el programa de Viri y el programa de Martín Parodi no, es uno oh, ¿Por qué querés dos programas? ¿Querés descindirte? ¿Crees que vamos media hora y media hora del show de Billy? No, no, todavía... Puedo. ¿Billy a la medianoche? No, Billy a la media, medianoche A la media, medianoche, sí Ahí está haciendo la primera hora del día como diría el fray No, a la segunda mitad de hora del día Hola, oh, saluda Pablo Bernazzi en el MCN el rating. porque sea, que Iqbal que @hotmail.com. La dirección de correo electrónico y messenger si, si fácil, quieren agregar, para, para, les habla. despacito La Y de sí. Dodeno uno De ¿De qué? De, do de no ye uno. Sí, la Y. Sí. La O, la L, la K, la I. Eso es la ya La K de kiosco. La de No confundir con la Q de kiosco. No. La k, la K de culo escrito en punk. Sí, en panco en cumbia. Bien. Cumbia escrita en con k también. Y parkie p a l k de acá de Parkinson. Muy bien, o de park, ¿y tal park? Sí. Y de ahí. Y o ahí de sí, telequinesis. Hay una acción en en, en el en Messenger. Sí. ¿Qué vas que, es? que ¿A dónde voy? De, que deseo, que deseo te pregunta Y vos obviamente deseas agregar un contacto. Y ahí nos y chateamos, te mandamos descuento para los boliches. <risa> ¿Qué es box esto, no? No sí. hay descuento para ningún lado. Este es un programa gay friendly. Sí, pero no entraba. ¿Qué tiene que ver eso con la entrada para los boliches? Y sí, los gays tienen poder adquisitivo. Y, y pero entonces no necesitan de... pedir manguear entrada No, no, sé. sí, no yo... acá no regalamos nada porque no nos gusta la gente manguera. ¿Sí? Si vos gusta... querés ir a algún lugar, acá lo único... vas y pagas la entrada. Acá lo único manguera somos nosotros que tenemos un. <risa> un gran.. ¿Qué? Un gran porte No hace falta decirlo, ya lo había dicho antes Ah, bueno, está, me quedo más tranquilo Cuánta gente Hola, buenas sí. noches gente de Rosario Bueno, hoy tenemos los estrenos mucha, Va a salir Redigonda por teléfono Mucha gente que nos escucha Hay camioneros sí. Que adaptan su, su viaje sí. para O sea, te descansan en cómo se llama ahí donde está el peaje y llegan a Rosario tipo 12 o si cuarto para escuchar ahí York, A la pasada se transita en la ciudad de rosario van traca traca traca por la circunvalación y con el programa de radio y se tarda una horita en cruzar Bien. te parece si arrancamos entonces con música de camioneros y sí, bueno. Oh. <risa> igual bueno vamos a escuchar a false haciendo hammer música que es de camioneros en realidad no pero bueno no importa para, para ello, todos para los, los camioneros que nos están Para escuchando. el gremio ahí descuento el gremio See the matter when the week is near through we'll Better find something to do Cause the end is coming soon, yeah the end is coming soon. Just can't shook. ¿Quién hola, por favor? Sholky Palky, promoviendo el feedback con sus oyentes. Uh, esa película está estar bueno, trabaja Hallie Berry, la que es un ojo. <tose> las vacaciones de invierno ya era hora. y como cada vez que llegan las vacaciones sorteo. de invierno hay sorteo en park no, los estrenos que siempre son una garcha se multiplican, entonces tenemos una garcha multiplicada por garcha eh, así que no una podés, basura no puede ser tan guaso parodi, trata de ser un poco menos guaso si te sale tenemos unos una guampa de porquería dejá de mirar el espectáculo acá no están los estrenos hay una chica ¿Qué hay? A ver. No. Mostrame. Eh, bueno, entonces lo de treno no. No, no, son, no, no, no. Yo quiero para... ver, yo quiero ver esa tapa, a ver qué hay. Son para niños. Alguien apoyándose a alguien. Una no, rubia. Eh, sí, ¿qué? Son esas películas que nos recuerdan que en algún momento todo fue un niño. <risa> ¿Qué pasa? ¿De qué estás hablando? De las películas de verano, de, vac... de invierno. De invierno. De los tanques. dice ¿sí? vienen los tanques. Sí, el invierno, las vacaciones de invierno es el momento donde un montón de gente dice. Ah puta madre, por un par de semanas no puedo ir al cine Ay, qué, qué, qué, qué guacho Que sos, sos pícaro No, yo no lo estoy diciendo sí, Digo vos, que hay un montón de gente que lo dice vos sos de esos Los horarios Donde ¿Qué? a ver dale la... No, no, no, los horarios que elige la gente por ahí Para ir a, a ver, ver una película tranquilo, ¿sí? que no haya nadie Ajá. Ahí se llenan de pendejos, son los horarios de la tarde temprano, por ejemplo Dos, tres de la tarde Vos si vas hoy al cine, dos, tres de la tarde no encontrás a nadie. No. Estás vos solo y a lo mejor hay un par de jubilados atrás que no entienden nada y se levantan a mitad de la película y se van. Sí. Van al baño y no vuelven. No van al baño y no vuelven? Muchos, muchos no, son, no vuelven. Muchos no vuelven más, En, en eh. el Monumental. En Mueren los, de los baños, pa. ¿El monumental? Sí. Pa. ¿Sí? No. O hay un circuito así de empomada de, de, no. de viejo en sí. el, los baños del Monumental. No sabéis la No sé, la yo por las la la dudas nunca voy al baño entre medio de una película. ¿Por qué? Primero porque es una estupidez. Bueno. Te la aguantas. Carajo. ¿Cómo te vas a levantar en el medio de una película al baño? Te me das encima o lo que sea, no importa. A mí me molesta cuando la, la, la, la, hay gente... Por ejemplo, me va medio disperso. Sí. Está viendo la película y lo veo que pasa y yo no estás viendo la película bien, así se va... Y no puede, o sea... La película, gente que no ama el cine. No, sí le gusta, pero no sé... Tiene la capacidad de perderse partes <risa> y okay. Total. Bueno, vamos a escuchar algunos de los estrenos que se estrenan en este estreno. Estren, estrenáculo. En este estreno de jueves, sí. No tiene superpoder. Uy, no. Qué bueno. Ay, ¿Cree que voy a ser un buen agente secreto? Esto es ah, la mierda más grande. no la burra. montó la burra. A lo mejor no No sé quién hace la voz Daddy Brieva ¡Joy, Dios! Y la... Estoy harto de Daddy Brieva oh, uh, Basta De Daddy Brieva ¿Por qué? Porque sí Es ¿Y qué, qué? bueno haciendo qué, Daddy Brieva Si querés dinero, andá a trabajar Ahí está el cañones. Claro, el coronel Y Sidoro Cañón. Tan tan. Qué ten facho ten... que era, ¿no? Sí. Anda a trabajar, lo mandaba. Lo más copado que tiene. Sidoro eh... Cañón el único que quería hacer era ponerla y salir de joda. Sí. Uh, uh, uh, un vivaracho. Sí. Hoy, ¿Sí, hoy. Uh... Hoy voltearía traba. Me parece. Sidoro sí, y sí. cañón de hoy. Hoy sería un volteatraba. Sí, eh, sí, sí, sí. Sería. Me parece que sí. Sí, mucho. El de la época era, era Merca y, y Gatos. Sí. Hoy creo que era, sería Traba y no sé qué, Merca también. Y, sí, sí. y si Cañones, la película para los chicos. No es para, ¿sí? no para toda la familia. Merca, Trabas y Militares. Es para Vamos toda con la otro, familia. otro estreno. Bueno, como son todos para niños. Queso cremoso, muy rico y Luego ¿El ratón el ratón. Sí, señor. Y Ratotudil. Y por Lo sí porque se supone que es un chef. de ratón. Claro. Claro. Una película que... A ver, vale la aclaración. La... Sorpresivamente, A ver. ¿sí? tiene más sentido el nombre en castellano que en inglés, ¿sí? Claro. Porque en inglés... Bueno, es el mismo. Pero acá es como un poco más largo. Ese soy yo. Ahí está, ese es él. Creo que Es que un ratón fino. Sí. No tengo remedio. Me no, gusta. joder, hombre. Comer bien es tan Ahí está. difícil ah, para un escúchalo porque es un monólogo interesante. Ah, habla como el gato de el Shrek. Sido muy distinto, pero da la casualidad un de que rato. en París. Claro, claro, claro. bien Joder, tío, yo quiero comer bien. Es un actor de teatro rosarino. Sí. Hay que comer bien en París. Replanteate la vida. ¿Un todo actor de teatro? Sí. ¿Cómo, cómo gesto, Deja ¿no? de fochar, papá Le dice al final ¿Qué dijo eso? Porque es el claro el papá Le está bombeando la pierna Sí El Ratatouille claro. es... Yo te diría que de todo lo que hay ahora para ver en el invierno Para niños y no tan niños Es una buena opción Sí una buena Yo llevaría opción. a ver eso Antes que ver Isidoro Pero Buah. bueno, ni hablar Tiene pinta de que puede llegar a estar buena Yo no sé por qué Le tengo fea a Ratatouille. No sé. A mí ya me... Como, eh, como a todos... Como casi. ya la viste, ¿no? No, como a todos ya ya, ya me empacho. ¿Qué? La animación. 3D. Sí. Oh, no. Pero me gusta, no, no. pero me empacho. A mí me hincha los huevos que sea todo 3D. Me jode, me, jode, me jode en las bolas, realmente, que eso sea 3D. Estoy muy mal educado, ¿viste? Y es que no, y aparte, que yo te, te, te directamente es en todo lo 3D para niños, directamente. Sí no me parece nada. Y se va a venir seguramente el año que viene dos o tres películas más de rata. Ah, se ponen de moda las rata. Sí. Después se va a poner de moda, no sé los gatos. ¿Por qué la película de Coballo? Don Gato, la, no? re, la reversión de Don Gato, versión 2008. Yo quiero ver eh, Coso, Garfield, que me parece que está buena y me la pierdo. ¿Garfield? Sí. No, es una basura. Ah, bueno. Vamos a escuchar otro qué estreno. Qué van a romper ilusión. <ríe> más películas Ah, por no, fin una no, buena. no, no, papá. ¿Cómo sabes? Oh, ¿Será una ¿No? broma? Pues lo Bro. ¿sí? no es. No te compraré un Porsche. ¡Ja, hizo entrar al pibe. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es? Es? Ahí viene. ¡Locón! Una no, Sí. No, no. Se enfrentamos a una civilización tecnológica muy... ¡No! ¡Escupado! ¿Quiénes son? Los, ¡Los robots! Ahí vienen, ahí vienen. Escucha. Esa es la canción de ellos. ¡Oh! No. oh, oh, oh. ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡Que soy un robot muy cojonudo! <risa> Las bolas del robot son de fierro. Como diría, Rayondas le estamos moviendo con qué excusas se enfrentan muchos robots en la tierra. Unos vinieron a atacarnos, otros a defendernos. El otro día vi un... habían hecho una, una lista... Ahí terminó, de armarse. El Transformer... El Transformer ah, Lily en qué se transforma? En el edificio. En el edificio. de en la película bueno, esa de Tom Hanks la de que probaba el que se a ser grande? Sí. Uno de los talados se le ocurrió un robot que se transformaba en edificio. Entonces, ¿quién quiere jugar con un edificio? Bueno, pero vos sabés que los Transformers hay un montón. Sí que se transforman en, en cosas totalmente imbéciles, que no servían para nada. Obviamente no están en la película. Por ejemplo, había uno ese. que se transformaba en un reproductor de cassette. ¿sí? Ese que se corraba, <risa> Luciano, en Había, pero era, y otro otro uno otro se transformaba, la grita se transforma en cassette. Claro. Era, y, y, y era el robot espía, porque iba y grababa cosas encima. <risa> era, era, era, era, era una cosa, pero... No, no, no tenía sentido. No, no, no, ningún sentido. Obviamente esos no están. Está el... yo los que vi. que estaba, bueno... qué feo. Hay que hacer una película con los sí, Transformers los hecharon. que echaron del casting por ochentoso. Sí, sí, sí. Habían hecho el otro día una lista de los siete Transformers más boludos de la historia. <risa> y estaba, obviamente, creo que primero A el que cabezo. se transformaba en casetera. ¿Y qué es que otro bien, no, no, no me acuerdo. Pero había, había algunos que realmente eran muy inútiles. Está bueno la la sarta de, de peronistas, de Transformers okay. peronistas, que eran todos máquina obrera. <risa> ¿Sí? que se transformaba en un gigantesco robot. Eran todo, ¿cómo se llama?, pala, qué sé yo, para parizar cosas, Tractor. la bocha no. para romper eh, estructura, y todo se transformaba en un gran robot trabajador, Labur laburante del carajo, era. Desarrollado de, durante de, la época del de, peronismo. De 500 pies de altura. En la Argentina, los urbores. Bueno, eso, eso fue Transformers, claro, obviamente. Michael Bay, eso que... Sí. Si se le pone la firma a Michael, Michael Bay, seguramente es una ping -donga. Los robots están del carajo, por lo menos. Después sí, hay... Los robots están buenos, las animaciones de cuando se transforman están buenos. Los robots parecen grandotes sí. y están bien. ¿sí? Parecen que fueran reales, aunque no lo son. Obviamente, no. porque no existe ese tipo de bichos. Sí, sí. No, no, yo lamento de loco. La tecnología no. da para el iPhone y nada más. Sí, solo, hasta ahí. Y bueno, puede estar el robot de iPhone. Sí, el otro no tiene miedo conocer los celulares los transformes No, es cierto. Si no seguramente había uno. Bueno, a ver, hay otro estreno, creo. Que venga el experto en animación acá a hablar de esto. Será mejor que terminemos. La película Rosarina. Esa es la típica. Escucha. Y llevar una pareja es la típica voz de mierda, de, de, de trailer, de película argentina Que le ponen, le hacen un pitch para un poquito, para atrás, para adelante Le retocan un poco la voz y ya se creen que sale bueno El creador de los siete no pecados capitales, el apocalipsis oh, sí, sí, sí. y la vida sobre la el tierra El problema es que la... la comedia familiar más extraordinaria de todos los tiempos pero así, ah, enchufla eso A mí me, me molesta esas películas que tienen que parecer esas películas buenas Sí, igual Porque le, le, le hacen todo golqu le que hacen todo ese brillo sí. blancuzco como si fueran todos globos los personajes. Y son todos así, son todos globos, no la, la animación moderna. ¿Dónde está la animación plana, los colores planos, pintado así con el paint, pero con una sola herramienta? que Ya viene la película de los Simpson. Ahí está. Ahí está. esa sí. cosa como Cómo nos llegó para el, para las vacaciones de invierno. ¿Se hubiera cuánta gente le hubiera ido a ver? Vacaciones de invierno, película de los Simpsons, la rompe. Pero no le hace falta salir en vacaciones esa película. Y encima esa es una película que la podés ir a ver en castellano. ¿Sí? Y no te jodería. No, como todas la las porquerías que hay no. en general. Pero no está Humberto Vélez. Claro. En castellano. Humberto Vélez. Humberto Vélez el, el que, amor, hace, el que el hacía la el voz que hacía. de Homero. El, prim, el original. El primero. Sí, no está. ¿Se ofendió? No está. Sí, parece que no, no arreglaron. Sí, Había que pagarle entre todo lo que queremos ver. ¿Pero cuánto claro, puede pedir? Versión, una versión con Humberto Vélez. ¿Cuánto puede pedir? Como para que no, bueno no que, se lo que, paguen. Que, que la plata, pide que plata, que ¿Qué? la suba a internet. A los claro. 20 años. Bueno, ahora sí la voy a hacer. <risa> sí. oh. No, voy a no, no. <risa> sí, si la sube al YouTube de dentro de 20 años, que no sé cómo se llamará ¿no? Y sube la versión pero hablamos. You, you, YouTube 2020. No, YouTube 2020. YouTube 2020. <risa> el esa fue el arca el arca y debe estar sí, yo, por lo que vi claro. en la web primero la web está bien hecha está Opa, linda sí. a diferencia del resto de toda la basura argentina y lo, lo, el diseño de personajes está bueno. parece interesante a mí me parece interesante también el arca dentro de lo que hizo patagónic si sí. es lo único que, que la puede salvar si no salva si no salva si salva no salva con Mirá, si no le salva el arca mi, viste, vino, vino para hacer esa analogía recorrió kilómetros para mí no la salva y en decitos Group? ¿Vos crees que Isidoro la salva no no no Isidoro no tiene ningún tipo de no no de salva, tiene ¿verdad? no tiene no no no tiene salvación Isidoro no de ninguna manera Pero hay, hay, no, no, no, los cortos de cartón lo... no los vi ah quería saber ahí sí es raro que Cartoon Network se meta con eso también con Patrucita es cuestión de, de marketing al final viste y, y de que de ver Eh, quién hace el mejor negocio y no quién tiene eh, la ah, quien tiene más creatividad el, el, el competencia entre isidoro y Alarca. ya estamos como son como pixar y Sí, y, sí, sí. Y bastante y político pero y, ver, ¿cuál vean cuál todos pixar y, y siete indecitos vean y todos sí. eh, a ¿cómo se llama a condor cruz donde el man <ríe> se llamaba pixar Ay, Dios. <ríe>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 Ah, sí, que, ¿cómo sí, que no tiene que no, lost, no estaba bueno, en internet. Ah. ¿Sí que va a decir Lost o algo? Lo, lo, Digo Lost, lost Corregible. Yo eso. le voy a definir en dos palabras. A ver. Vergüenza ajena. Sí. Yo vi, creo que yo, vergüenza ajena es lo yo, que vi avance, yo vi el avance. Yo vi el avance, está en el YouTube el avance. Sí, sí, si no, no me encontré. equivoco, no, yo en no YouTube no. o bueno, en, en algún lado está. No, perdón, lo vi en el cine el avance. Este, nada, es increíble esa película. Es increíble, inclusive o sea, ya en el trailer se notan errores así, feísimos sí. Como de decorado, se nota que hay un decorado, todo, muy mal, muy mal Pero si viene el afiche, a ver. Eh, que está en internet, sí. inclusive el afiche está mal hecho Porque se ve un dedo de, de Franchela sí. mal borrado, a la sí. derecha, es terrible No, sí. si pueden ver el afiche, se fijan la mano de Franchela un poquito más al, al costadito Pero ese aparece... todo eso, yo creo que tiene que ser intencional ¿no? Yo, no, no, no, pero son ese tipo de cosas que hacen Bueno, no, ¿cuánta plata tenemos? No, hacerlo rápido, bueno, así todo Pero mal Los, los Yankees hacen cosas rápido, pero más o menos le salen bien, por lo menos No, es realmente, ya desde la ficha esa viene, viene sí, muy, yo muy creo mal que esa ya, película Ya ha llegado el punto en que festejaría el, el día en que muera de una vez Franchella Yo no, yo no lo soporto más Yo no sé cómo no se agarró el SIDA todavía en todos estos años Porque no es puto. No quiero ser. Retrógrado y ochentero. No no, no, no, no. No lo vuelvo. Creo que esa frase de cierra el bloque. Vamos a escuchar. <risa> Shapes have fans haciendo What in the World. Yo me voy a ver Transformer, creo que todos vamos a ir a verlo. Sí, obvio. Quería mucho que el grupo de los 8 sean 10, así pueden organizar sí. también un fútbol 5. Y parte, lindas ideas para un mañana mejor. Y ¿En qué personaje de ficción está basada en la pasión de Cristo? Jesús de Nazaret. No. Oh, yo sé más que vos. Yo sé más que vos. El concurso en donde vos no participas. Y sí, lo tenemos a Redigonda online. Por suerte. Por suerte, no. hoy se te escucha no, bien. Por no favor, mantén te esa misma distancia de tu boca con respecto al teléfono. ¿Eh? ¿Ah? ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo te gusta tener la boca cerca de tubos ¿Sí? y ese tipo de cosas? ¿Quién es el que habla? No importa, vos no habla con es nosotros. El, es el invitado sorpresa. Es el invitado ah, sorpresa de hoy. Vos, felicitaciones, che. Me enteré que <ríe> qué? Bueno. ¿Qué, es, de ¿Qué ¿De qué? <ríe> no, no, no es el que se hizo otra vez, Ah no, no, no, no, ese es otro. Bueno. Uh, pero ya no lleva invitados divertidos, pero digamos, yo el que se sí hizo travesti. Bueno, pero yo sé el que sí quiso ser travesti y, y se frenó. Frenó a tiempo. Claro, vio el bisturí y se asustó. O sea. Bueno. Oh. Qué feo eh, el Te arrepentí es pero justo no entra la en anestesia. no! Tuviste que recurrir a un invitado sorpresa para levantar el programa porque yo no iba. Sí señor. Qué grosso, me siento repotente. Uf. Bueno, dale, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué ah, a hablar. Bueno, dale, ¿de qué vamos a hablar? Son un sí. trámite, y bueno, qué sé yo Dale, loco Vamos a hablar de... Bueno, este es eh, un año histórico sí. No ¿Por solamente lo, porque vamos a tener una pelotuda de presidente <risa> Sino que y además se estrena la nueva película de uno de los directores favoritos Uno esos directores que uno espera sí o sí Que no se muera porque quiere seguir viendo películas de él. Michael Bay, Transformers. <risa> por ejemplo, podría ser, pero no es este el caso. ¿Quién entonces? Estoy hablando de un pibe que va a estrenar su nueva película en el Festival de Nueva York 2007. Uh -huh. y para aquel que no sea, el Festival de Nueva York es algo así como el Festival Latinoamericano de Video, pero sin Latinoamericano. <risa> ¿Y, y en Nueva York, y en Nueva York. Y no es de video, es de cine. Y es de cine, claro. <risa> pero no esa se diferencia, sería algo parecido, por así Está bien. En ...y fin, se cagan en los derechos humanos... ...claro... Está bien. Bien. ...y ahí se, se va a estrenar una película... ...que se llama... The ...Darsling Limited... ...el castellano por favor... Eh, ...Limited es limitado... ...y Darkling no tengo ni idea... <risa> ...¿quién es Wes? Wes Anderson exactamente... Ah, sí. ...ese es el director... ...el mismo director del Tenenbaum, de la de Céndicos ...de Rashmore, ...de Vida Acuática todas películas muy lindas que por lo menos a mí en particular me gustaron muchísimo y a vos creo que también sí a todos a, a todos. todos y al que no le gusta le pegamos ya puede ir apagando la radio porque nos cagamos en ustedes Eh, no, no te tenés que quedar en el público. Sí. El público bueno. No queremos esa clase de público. Queremos ¿Saría? el público que le gusta a Wes Anderson. Sí. Suena a que va a ser una de esas comedias a la Anderson. Sí. que Son comedias con su toque de humor, pero sus toques también melancólicos. Eh, es sobre tres hermanos que tras la muerte del padre emprenden un largo y complejo periplo por la India. Uh. Sí, me la, ¿Y me la vas a vender la, así? Sería como si fuese la continuación de, de El excéntrico por lo que veo. Bueno, digamos que... Terminando que se le el padre, bueno, esto parecería que hace un no, no después de que se le moría el padre. No, Dig digamos sí. que las películas de, de, de Wes Anderson, cuando uno las... ¿Y de qué, de qué trata la película? Sí, de un tipo que, que claro, le gusta que la vida está... submarina y, y claro. se encuentra con el hijo ¡Uy, qué moles, <risas> Claro, en cambio si es con mil y haciendo ya ahí claro, se claro. tenés que saber venderla Está bien, sí, por eso vendémela bien esta Claro, claro si sí, porque... no me digas un periplo, por ejemplo y no, no, no sé mucho más de la película, hay poca información todavía al respecto Lo que sí puedo suponer es que estando ambientada la India Eh, el tipo buscó la excusa perfecta para desarrollar esos diseños de arte eh, tan impecables que tiene él. O sea, se van a la India porque seguramente va a querer poner eh, bichitos de elefante y cosas coloridas. Sí. Eh, y sabiendo eh, sabiendo cómo le presta atención a la banda de sonido, seguramente va a tener mucha música de, de, también, del estilo de claro. las películas de Bollywood. Claro, sí, así onda musical de la India. un Bollywood melancólico? ¿Mm? Ya lo veremos. <risa> Toco madera <risa> eh, Los tres hermanos son Owen Wilson sí. Un actor fetiche ya a esta altura De Bruce Anderson Sí, Hay, siempre ¿no? de hermano Jason Sorman era el, el tío de rashmore También es el Luis 15, 14 o, o 13 De Maniento nieta, Y es primo de los Coppola Claro Y de hecho, Román Coppola, que es el hermano de, de Sofía, es uno de los co de esta película. Así que queda todo en familia. Sí, bueno, y el pibe toca... Coppola, Coppola, todo esto se vino a vivir a la Argentina, y no sé bien por qué. En fin. <risa> ¿Vino a vivir? Sí, sí. Y se sí, está viviendo acá, sí, puso una productora, después... Seguramente de algo está escapando, gordo. Y... ¿Puso una productora? Fue <risa> se compró a la, un hotel. Vamos oh, pedirle trabajo. Fue entrevistado en la radio de la colifata y le tomó un casting a Paola Cruz <risa> Eso es una una de las cosas que tocó por la este último tiempo. Bueno, en qué el Qué raro, ¿qué quiere pasar a por la, la claro cabeza, Her ¿Qué, Her ¿Qué qué pensará? No sí, sé, cuando tenés fin, plata eh, esas boludeces. Esta película también como una 4 4 con una padrino 4 con Rodolfo Rani, tío. ¿Eh? Estoy hablando, por favor. Sí, dale. me falta el respeto. Me corto acá mismo, me voy a dormir bueno a mí como que se va a dormir no, no, no, claro, un bueno, temprano, Tengo que levantar temprano, entonces no me amenaza, te está claro. si querés andar a dormir anda a dormir tío oye, te llevaba el oye, premio oye, a la amenaza más patética que escuché en mi vida y pero y quién te levanta el programa ¿Tú <ríe> ¿tú tenés, te levanta? tenés el travesti por ahí? no, no no, es que te a mí Bueno, decía que esta, sí. la historia de esta película también me poco una excusa Para hablar de, de otros proyectos que se vienen Y que están todos relacionados con no, el cine infantil O con el mundo infantil no. Una coincidencia de varios no, contemporáneos contemporáneos y de Algunos que nosotros más eh, respetamos o admiramos Se van a dedicar a proyectos infantiles Y el próximo proyecto eh, Próximo después de esta película De Will Anderson Va a ser una animación en stop motion de Fantastic Mr. Fox el fantástico señor zorro sí. que está basado en una novela infantil de Roald Dahl Roald Dahl fue el escritor que concibió Charlie y la fábrica de chocolate James y el durazno gigante y Matilda fue un escritor de novelas infantiles bastante popular también escribió en otra faceta de su carrera como escritor de guiones para el registro presenta y bueno esta va a ser una una película estombojo con las voces de George Clooney, Kate Blanchett y Angélica Houston eh, y ¿De qué se va a tratar? roba animales para comérselos no. de y las no voces de los ellos no matarlo eso es lo que no me termina de hacer raro y me parece interesante ¡Hey George Clooney! ¡Hey! Acá eh, qué iba a tra colaborar en la película haciendo la animación Henry Selick Henry Selick recordemos fue el director del extraño mundo del Jack y el co-director de el de, de mi novia uh -huh. Pero parece que se ha alejado del proyecto porque a su vez va a dirigir otra película llamada Coraline, basada en una novela gráfica de Neil Gaiman. Perdón, eh, Luciano. Eh, Grande, eh, Neil Gaiman. Selig también hizo las animaciones de vida acuática, las animaciones claro, de los pescaditos. Cierto, claro. Claro, sí, sí, sí. De los pececitos. Sí. Muy bien. <risa> eh, <risa> Coraline es una, una historia acerca de una niña que encuentra una pared de, construida de ladrillo detrás de una puerta de su casa sí. y es un pasaje a otro mundo donde ella tiene otro padre y otra madre para pero como un Narnia. pasaje a otro mundo Narnia que atraviesa los ladrillos ya, o sea sacando los ladrillos pasa a otro mundo donde tiene otro padre y otra madre está bien pero si alguien eh, puso ladrillo ahí por algo eh y pa, claro, hay que respetar ese tipo de cosas no pero las películas no lo respetan Peter no. se entraba ya. al otro mundo con una pared de ladrillo Hacía ¿Eh? un dibujo en la pared y abría la pared de ladrillo Víte Yo cuando vengo de Rosario a la zona sur tengo que ir a atravesar una pared de ladrillo El <ríe> y, y, 39 de septiembre se levanta una pared de ladrillo ¡pam! No, no es de ladrillo, es de lata <ríe> y y los... No, de ladrillo pero afanado Afanado de gente del centro que está haciendo De los hospitales <ríe> que no terminan nunca ya. ¿Y los padres con los que se encuentran son más buenos o más malos? Leíte la novela gráfica de Neil Gaiman Ah, oh, dale, si me lo puedes decir vos. Y, y no sé, no sé, uno cuenta con información acotada. Porque son ¿Para cosas cuándo cosas una película se... de y Salman, loco? Formado. yo estoy contando de cosas que ni siquiera se han están... Dentro de tres años van a decirte ¿te van a cuando reyona con todo esto? <risa> y yo ya voy a estar muerto y voy a ser unido. Dentro de tres años. <risa> Entendido. se está dando mucho chagüe eh, el costo de esta película va a ser de 50 millones de dólares nada más y va ah. a ser filmada eh, en forma estereoscópica y para ser para ser para exhibida para. en 3d va o sea, a ser o sea, la primera película de stop motion en ser exhibida en 3d o sea filmada en 3d y ser exhibida en 3d está bueno pero para hacer una claro. película de stop motion está bueno en 3d ¿Eh? hincha pelota cuando tienen que filmar escenas de acción o cosas así que tienen esas maquinotas claro. gigantes que claro. le rompen las pelotas y bueno y el otro pibe que va a yes. dirigir una película también infantil y este hacía rato que no filmaba nada mm -hmm. es nada más y nada menos que Spike Jones ah. el director de ser John Malkovich y uh -huh. de adaptación y está trabajando y esta película ya está bastante avanzada para creo que, que si hay, que hay un tipo viene. en el mundo del cine que no me imaginaba haciendo una película para niños es él Y, pero si lo agarrás por el lado de lo fantasioso y rebuscado y meter sí. cosas locas, yo, yo creo que puede ser una... Base a mí me gustaría ver a John Carpenter haciendo una película para niños, por ejemplo. Claro, eso sí <risa> sería más raro. Eso se, sería muy loco. a Craven. Que, sé que ha matado a niños frente a cámara. Por ejemplo, en El p mata a una tía de un tiro. Pero... West ¿no Craven, bueno, hizo una con Gloria Estefan. <risa> ah, ¿sí? sí Que era así una comedia, que una street que tenía una, una academia de música y Gloria Estefan era su mejor amigo Una comedia para amas de casa. Para, para, claro, eso, para Holman, no sé si. Bueno, la, la película también es la adaptación de otro clásico de la literatura infantil que se llama Where, Where the Wild Things Are, donde están las cosas salvajes. Uh, bueno, pero ese es sí. un cuento, pero que tiene unas ilustraciones digo lo que Intra no sé. Clase, sí tiene ilustraciones Guarda, alucinantes ¿Sí? Además, si uno pone Buscarlo, en David. Google y pone imágenes sí. se saltar, eh, ilustraciones sí. a la patada. es increíble eh, y es sobre un niño que hace travesuras vestido con su traje de lobo por ejemplo persigue a su perro con un tenedor sí. y la madre dice estás castigado te vas a tu cama sin comer entonces de su imaginación en su pieza nace como un bosque y un mundo donde él es el rey y los pibes dejen de drogarse y salvajes. Eh, tal es el fanatismo que se tiene por este próximo proyecto de Spy Jones que hace un par de semanas atrás fanatismo. apareció en internet una foto, sí. una foto, bastante peor, o sea que no dice nada, una foto con un lenito como corriendo y la referencia de dos monstruos, ni siquiera monstruos, la referencia es un brazo y una pierna sí. y se armó un Me vuelve tremendo. Uy, ya hay imágenes de la nueva Spy Show empezó a circular por todos los foros. Y una película se estrena en el 2008, y no hay nada más que eso. Y una foto que no dice nada. Pero las expectativas son. No? Grandes, de todas formas, de todo lo que escuché hasta ahora, de, sí. del 2008, es lo que más espero. Y sí, y yo creo que también, o sea, en Estados Unidos tiene si una novela tan clásica y tan popular eh, Debe ser también, digamos, la apuesta debe ser superior Sí, y, sí, sí o sea, No solamente por el hecho de ser español, sino que es un clásico de la literatura infantil Así que bueno, varios de los directores eh, top, por decirlo de alguna manera, de la actualidad Se han abocado ahora a proyectos infantiles Una vuelta de tuerca bastante interesante y rara a lo que venían haciendo Basta esas películas independientes con chicos aburridos, sí. o sea Es interesante que se viendo un mundo fantasía, a ver si se la va a sí. encantar. No podías terminar una columna de regonda sin que diga vuelta de tuerca. Claro. Y claro. Eh, es la, la frase eh, de cierre. El que viene vamos a ir con otros directores. Sí. Eh, ¿También? ¿Proyectos sí. nuevos de otros directores? Pero, no, estos ya, o sea, ya están o estrenados, ah, o bien. próximos a estrenarse, para, digamos, para que no, no tengan tanta, tanta, tanta, tanta ansiedad de verlo. O sea. Bueno, recomendaba algo para piratear a ver que me pirateo para este fin de semana. Para piratear bueno yo vi este fin de semana la película de Reno 911 Miami. Sí. Eh, me quedé de risas, genial. Eh, mi hermano hoy vio School for Scoundrels que yo no la vi me dijo que es muy buena. ¿Cuál una cómo? Comedia con, una comedia con Billy Bob Thornton. ¿Cómo se es llama? School for Scoundrels. La escuela para Thunders Es C C escuela C C de conga, conga, counter. <risa> <risa> escuela de counter. Eh, bueno. Eh, bueno, bueno, pero que Reno 911, sí. Eh, eh, Comedia para bajar. Eh, Reno, Reno 911 Miami. Sí, Listo. Que mucho, pero mucho, mucho. Viajan a Miami. Es como ¿no? lo que a de policía, ¿cuál era? cuatro o 5 que van a Miami? Es como un capítulo doble de Reno, en realidad. Estoy... ¿no? No, es que sea, mucho no, mejor que hacer Doble, no, cuádruple en todo caso. ¿Eh? no claro, cuádruple claro, no son claro, como cuadruple. seis capítulos de reno claro, claro. duran 12 minutos tiene un cameo de danny DeVito al principio y después otro de, de The rock que son geniales mi son consejo de, es que se baje la película de basurelo de los, los ángeles con charlie Sheen. que son antológicos por meter y otra vez muy bien bueno listo así que bueno pueden bajarse hasta el miércoles y no, próximo a entonces. El club, ¿sí? ¿Vale? sí, bueno Bueno, ya sí, me... Pero la piratería es mejor y es más barata. Mandale saludos a Role donde quiera que esté. Sí, bueno. Yo le mando saludos. Listo. Dale, dale, por favor. Vamos con Jack Peñate haciendo Second Minute or Hour. We have to find out more. Do you want me? Tell me properly. Or just tell me till the higher door. I'll go away another second, minute or hour I'll go away. It's all your choices in your power. I'll go away for another second, minute hour I'll go away. It's all your choices in your power. I love my head when I find my heart. Either I'm falling all over with this voice and call. I tell you from the start, she never wanted me. She never wanted me. I am stupid, due to Cupid. My love's rooted. You have to stick that thing. Motion, fixed devotion, your magic potion, sprinkled as a theme. I can't wait for another second meal hour. I can't wait, it's all your choices in your power. I can't wait for another second meal hour. I can't wait, it's all your choices in your power. I love my head when I find my heart. Neither. I'm falling all of her Weeping for it can sort, I'll tell you from the start She never wanted me She never wanted me She never wanted me With you, I can't imagine being alone Without you, I can't see much of her Make me what I am today Have you gave me all that I can take I love my head when I found my heart But now it's neither, I'm falling full of heart With this voice and call, I tell you from the start She never wanted me She never wanted me She never wanted me Cambia los ravioles por el arroz integral que te estimula los intestinos. Yolki Palky, lindas ideas para un mañana mejor. Fuerza ¿sí que se viene el fin de semana a ah, toda fiesta. Va a haber ocho fiestas simultáneas, ocho pistas de baile, cuatro bandas musicales. ¿Y dónde? En las fiestas New Wave. <risa> sí, <risa> pero no hay ocho pistas de nada. Ocho pistas de... O sea, de hay audio. fiesta de New Wave este sábado en... Sarmiento 1037, 1039... 29. 39, 39, 39... No, 36 no, ah, es impar. Claro, porque ahí está el estacionamiento. Claro, 36 está el estacionamiento. Enfrente del estacionamiento, ahí hay fiesta New Wave... ¿Qué no es el nombre del boliche? ¿Qué, qué, no sé, Nacho me dio instrucciones de que no lo diga. ¿Sarmiento S39? <risa> Sarmiento <Yeah>. 1039... <risa> 10.39, sí. 10.39 eh, Me lo dijo él, yo qué sé, Está bien. yo le hago caso Está bien Fiesta New Wave Está sí. bien. Y... O sea, y... todo el mundo sabe que no es Willy el... Dixon, por ejemplo <risa> Que no es, que, que no es Casa Encantada, que no es este, y que o sea. es el queda, el que es ¿Qué? El, el otro El que queda ahí <risa> Bueno, dale No, nada no. 10.39 no, no. Sí, y para ir redondeando nada más ¿Y 14, 14, ¿quién toca? 21 son las fiestas bueno, ya lo vamos a decir las fiestas ¿y quién toca el sábado para... ahí en Sarmiento C39? no sé, lo que le estaba preguntando a Billy que empezó a hablar de eso no se acuerda, bueno Nacho nos va a decir seguro mañana sé que va a haber música New Wave y punk sí, así que va a estar bueno sí, no puede estar malo, viste no, no puede estar malo nada, no, nada, nada que organice gente con buen corazón es malo Bueno, dile ¿qué vas a traer mañana de música. Yo estoy, tengo intriga, estoy viendo a ver si va a venir o no voy a venir de acuerdo a los temas que traigas vos. <risa> si no te dejo solo, hace todo el programa con tu música. ¿Qué no, vas a traer? No, no me vas a dejar solo. No, no, no no te voy a dejar solo. A menos que me traigas una porquería que no soporte. ¿Qué vas a traer? ¿Lo estás pensando bien? Estás midiendo, a ver, ¿cuánto pone de basura? ¿Cuánto pone...? Hasta cuándo puedes eh, puede tirar? Hasta puede la puedes la, la tirar? Las ketchup, las ketchup. Este año no te, no te impuse el veto ninguna. La, las quechu, pero todavía las tal vez, ketchup, para está el veto. Estaba muy bien. Para eh? mí ¿Eh? sigue, para mí sí, sigue. Bien. bien. vengo, vengo. Las ketchup, vengo. Para, para mí <risa> sigue el veto de Alejandro Sáenz, que vos me dijiste. ¿Cuál? El, desde el principio del programa no Alejandro Sáenz. Sí. Ese veto sigue. Sí, obvio. Todos bueno. los vetos siguen. Son. Oh. <risa> Beto, son, Beto advernum, Beto son Beto eternos Roberto claro no no no cantautores españoles no, ah, sí, ya sabe. no pero sí. las ketchups son españolas si te pases Julio Iglesias eh, no no no yo digo cantautores bueno pero eh, Julio Iglesias es de los clásicos claro, no, es. la no yo estoy hablando de los giles de ahora Enrique Iglesias no Enrique Iglesias se tengo que pasar es un copado será será volvió a la tenista con piernas hermosas de acero Sales Se les... ¿Cuál es la, uh, la, la, la, la Bratiroba. Ah. Nos vamos. Hasta mañana no, esto fue... Yo mientras ustedes siguen hablando de tenis, nos despedimos con el disco de la semana, que es lo nuevo de Interpol. El disco se llama Our Love to Admire. Esto es No hay Inflation. ¿Sí? En un trío no hay yo. Una cosa así. <risa> no entendí. No hay. Esta mañana. No, no yo. No yo. El trío no hay yo. We need is one thing. Now what is there to allow? Maybe it's time we get something new a try. Do you feel the sweet breath of time, it's whispering, it's truth, not mine, there's no I. In the moonlight, baby, this time we get something new. I try, all oh, alone no, we may fight, so just let us be free tonight. Les da el besito de las buenas noches. Radio Universidad 103.3. Edu es el campus virtual de la Universidad Nacional de Rosario. A través del sitio www.edu.edu.ar Se puede cursar tecnicaturas, postítulos y cursos totalmente a distancia. Este mes en Punto Edu comienzan la tecnicatura en administración de empresas, los cursos de herramientas de intervención en las instituciones, diseño de moldes para fabricar piezas de caucho y el postítulo universitario en espacio, política y sociedad en Argentina y América Latina. Para mayor información, www.edu.edu.ar www.unr.edu.ar Radio Universidad Ladies and gentlemen, my name is Senor Cocodá i want introduce for you my new song please i want everybody dancing anyway this is slow music latin music i sing everybody like it and sorry ladies and gentlemen i don't speak any uh, very good english i try i try and sorry for me to speak Estoy diciendo a todos ellos, como a todos ustedes, que le estoy presentando, que le voy a presentar mi música, niños.